Se va a tratar sobre tabla algo que nos llega muy de cerca a nosotros. A LU32 Radio La Barría, porque desde el bloque del Partido Justicialista, el concejal Sánchez, bueno, presentó un proyecto de resolución y pidió aquí al presidente del consejo si era posible tratarlo sobre tablas esta noche. Porque en realidad este proyecto de resolución lo trajo el concejal Sánchez l o ingresó aquí al recinto, es decir, que todavía no había pasado por. Por el Consejo. Bueno, y tiene que ver con un reconocimiento a Radio La Barría. Vos sabés que en realidad el texto es el siguiente: dice、eh, que el día 12 de diciembre del corriente año, el año 32, el Radio Coronel La Barría cumplió sus 40 años, este, y entonces, considerando que es, es fundamental reconocer la función social que c u m p l e r a d i o la Barría, El EU32 en nuestra ciudad, desde su rol periodístico informativo. Que siempre ha estado presente en los grandes eventos de la ciudad de Olavarría, ya sean políticos, sociales, culturales o deportivos. Que la historia de Olavarría siempre recordará la importancia de Radio Olavarría en los acontecimientos más trágicos que nuestra ciudad, de nuestra ciudad, como fueron las inundaciones del año 80, 82, 85, donde la única forma. De saber el estado de salud o el paradero de nuestros familiares era a través del servicio que esta radio prestaba. Que dicha empresa es una gran fuente de trabajo para nuestra ciudad, la cual siempre está pendiente de la formación profesional de sus periodistas. Que la misma siempre ha brindado espacios o micro de,、eh, de bueno, corte social o solidario, y este, es por eso entonces que. Quieren hacer este reconocimiento a Radio La Barria. g Reitero, es un proyecto de resolución que ha presentado el bloque del Partido Justicialista y que se va a tratar en un radio sobre t a b l a s aquí en el recinto del Consejo.